Capítulo 6. Diana Yoga. La Suprema Personalidad de Dios dijo, Aquel que no está apegado a los frutos de su trabajo y que trabaja tal como está obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia y es el verdadero místico, y no aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. Lo que se denomina renunciación Debes saber que es lo mismo que el yoga, o el vincularse con el Supremo, o oh hijo de Pando, porque jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Para aquel que es un neófito en el sistema óctuple del yoga, se dice que el trabajo es el medio, y para aquel que ya se encuentra elevado en el yoga, Se dice que el cese de todas las actividades materiales es el medio. Se dice que una persona está elevada en el yoga cuando habiendo renunciado a todos los deseos materiales, ni actúa para complacer los sentidos, ni se ocupa en actividades fruitivas. Uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada así como también su enemiga. Para aquel que ha conquistado la mente, ésta es el mejor de los amigos, pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Aquel que ha conquistado la mente, ya ha llegado a la superalma, porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre, la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, Y la honra y la deshonra son todos lo mismo. Se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi o místico cuando ella se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y la comprensión que ha adquirido. Esa persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella ve todo igual ya sean guijarros, piedras u oro. Se dice que una persona está aún más adelantada cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimo, es decir, a los honestos bienquerientes, a los afectuosos benefactores, a las personas neutrales, a los mediadores, a los envidiosos, a los amigos y a los enemigos, y a los piadosos y a los pecadores. El trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Él debe vivir a solas en un lugar apartado y siempre debe controlar la mente con cautela. Él debe estar libre de deseos y de sentimientos de posesión. Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kusha en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe estar ni demasiado alto ni demasiado bajo, y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga, para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe meditar en mí en el corazón y convertirme en la meta última de la vida. Practicando así un control constante del cuerpo, La mente y las actividades, el místico trascendentalista, con la mente regulada, llega al reino de Dios o la morada de Krishna mediante el cese de la existencia material. No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi o arjuna si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga. Cuando el yogi disciplina sus actividades mentales mediante la práctica del yoga y se sitúa en la trascendencia, libre de todos los deseos materiales, se dice que él está bien establecido en el yoga. Así como una lámpara no tiembla en un lugar en el que no hay viento, asimismo el trascendentalista, cuya mente está controlada, siempre permanece fijo en su meditación en el ser trascendente. En la etapa de la perfección denominada trance o samadhi, la mente de uno se abstiene por completo y, de las actividades mentales materiales mediante la práctica del yoga. Esa perfección se caracteriza por la habilidad que tiene uno de ver el yo mediante la mente pura y de disfrutar y regocijarse en el yo. En ese estado jubiloso, uno se sitúa en medio de una felicidad trascendental y limitada que se llega a experimentar a través de los sentidos trascendentales. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad, y al conseguir esto, piensa que no hay nada mejor. Al uno situarse en esa posición, nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Esto es en verdad estar libre de hecho, de todos los sufrimientos que surgen del contacto material. Uno debe dedicarse a la práctica del yoga con determinación y fe, y no dejarse apartar de la senda. Uno debe abandonar, sin excepción, todos los deseos materiales que nacen de especulaciones mentales, y de ese modo, controlar con la mente todos los sentidos por todas partes. Gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total, y de ese modo la mente debe estar fija solo en el ser, y no debe pensar en nada más. De lo que sea y de donde quiera en que la mente deambule, debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. El yogi cuya mente está fija en mí, logra en verdad la máxima perfección de la felicidad trascendental. Él está más allá de la modalidad de la pasión, comprende su identidad cualitativa con el Supremo y en consecuencia está libre de todas las reacciones de las acciones pasadas. De ese modo, el yogi autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, Se libra de toda contaminación material y alcanza la máxima etapa de la felicidad perfecta en el servicio amoroso y trascendental que le presta al Señor. Un verdadero yogi me observa a mí en todos los seres y también ve a todo ser en mí. En verdad, la persona autorrealizada me ve a mí, el mismo Señor Supremo, en todas partes. Aquel que me ve en todas partes y que ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Un yogi como ese que se dedica al venerable servicio de la superalma, sabiendo que yo y la superalma somos uno, permanece siempre en mí en todas las circunstancias. Oh Arjuna, aquel que mediante la comparación con su propio ser ve la verdadera igualdad de todos los seres tanto en su felicidad como en su aflicción es un yogi perfecto Arjuna dijo oh Madhusudana el sistema de yoga que has resumido me parece impráctico e intolerable ya que la mente es inquieta e inestable porque la mente es inquieta turbulenta obstinada y muy fuerte oh Krishna y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. El señor Sri Krishna dijo, «Oh tú, hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Para aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorrealización es una labor difícil» pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados tiene asegurado el éxito. Esa es mi opinión. Arjuna dijo, «Oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana?» y que por ello no logra la perfección en el misticismo? ¡Oh, Krishna, el de los poderosos brazos! ¿No es cierto que ese hombre, que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia, se aleja tanto del éxito espiritual como del material, y perece como una nube que se dispersa, sin ninguna posición en ninguna esfera? Esta es mi duda, ¡oh, Krishna! y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. La suprema personalidad de Dios dijo, Oh hijo de Frita, un trascendentalista dedicado a actividades favorables no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. O si ha fracasado después de una larga práctica de yoga, nace en una familia de trascendentalistas que es seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que Semejante nacimiento es raro en este mundo. Oh hijo de Kuru, al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. En virtud de la conciencia divina de su vida anterior, él se siente atraído automáticamente a los principios yógicos aún sin buscarlos. Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los principios rituales de las Escrituras. Y cuando el yogui se esfuerza sinceramente por progresar más y se limpia de todas las contaminaciones, entonces, finalmente, logrando la perfección después de muchísimos nacimientos dedicados a la práctica, Llega a la meta suprema. El yogui es superior a la Zeta, superior al empírico y superior al trabajador fruitivo. Por lo tanto, oh Arjuna, en todas las circunstancias, sea un yogui. Y de todos los yoguis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, Es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión.